La Morán, que es parte de ese colectivo, que va a charlar un ratito con nosotros para contarnos acerca de esta inaugureta. Buenas tardes, Anabela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo va? Muy bien, Anabela, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Este, lo vemos con una, con una este, fortaleza bárbara a lo de la UTT desde que apareció en nuestro radar y en el territorio. Empezamos a contar allá por abril este, cómo se realizaba el primer feriazo de la UTT Santa Rosa, cómo volvieron los bolsones agroecológicos ahora a principios de agosto y sigue el dele que te dé de de la UTT en, este, en esta oportunidad, Anabela, un almacén. ¿En qué, ¿En qué se traduce? ¿Cuál es el beneficio de que haya un almacén de la UTT, Anabela? Bueno, nuestro principal objetivo, como siempre, sigue siendo apoyar a la producción local. En este caso, como veníamos comentando ya hace rato, en la producción de animales, sobre todo en el barrio eh, El Amanecer, y bueno, sobre todo por apoyar esto justamente. Eh, la producción a buen precio, precio justo y agroecológico, por sobre todo. Muy bien. ¿Y, que... y la oferta, Anabela, de, de, de, ¿en qué va a consistir? Mira, estamos con una variedad bastante grande, porque, bueno, justamente no amerita el almacén, eh, no, los que se milita. Y estamos entregando, pero el día de mañana, el bolsón que tradicionalmente acercamos a la gente de ocho variedades de verdura a 1.300 pesos eh, en las que tenés eh, tomate, papa, zanahoria, anco, morrón verde, remolacha, berenjena y algunas hojas verdes también para, este, para esta vuelta. Muy bien. Así que, bueno, y acompañado a todo esto también tenemos muchas más variedades de hierba, de eh, aceites, de todo tipo de legumbres, eh, fideos. Etcétera. Muchísimas cosas. Capaz que la llamamos ya. por la otra línea. Anabela, ¿sabés qué? Hace un montón de ruido la comunicación en este momento y está interesantísimo lo que nos estás contando. Así que te invito a que nos aguantes unos segunditos, te volvemos a llamar, a ver si podemos mejorar y sacar ese ruido, ¿sí? Buenísimo, vale, vale. Ahí está. Che, bueno, nada, hablamos con Anabela Morán de eh, la UTT de acá, de, de, de La Pampa, de, de Santa Rosa específicamente. Nos está contando acerca de la inauguración muy próxima, ahora nos va a decir cuándo, este, de un almacén de la UTT. Es para conseguir alimentos directamente de mano de quienes las producen, alimentos agroecológicos, en su mayoría se trata de verduras, como escuchaste recién a la propia Anabela nos contaba acerca de este bolsón de verduras acroecológicas que para muchas personas ya es una costumbre hay una metodología que es a través de un mensaje de whatsapp que lo podés conseguir y por supuesto también lo podés pagar de manera virtual se retiran una vez por semana y consiste el bolsón de 7 kilos en tomate papa, zanahoria zapallo anco, morrón rojo, remolacha, ingena, ajo, todo eso en un bolsón eh, que, sí, ocho variedades a razón de unos 1.300 pesos. O por lo menos, eso es lo que nos eh, tenía acostumbrado hasta ahora a la UTT. Ahí estás de nuevo, Anabela, ¿me oís? Sí, sí. Muy bien. Sí, acá estoy. Ahora se escucha limpita, limpita la comunicación, Anabela. Bueno, eh, está inaugurado también el pedido de bolsones, me imagino, pero ¿cuándo inaugura el almacén y, y dónde va a estar funcionando, Anabela? Bueno, el almacén inaugura mañana a las 5 de la tarde eh, en la Pellegrini, altura 31. Eh, ¿Podés hacernos también.? Si querés, podés hacernos nuestra. Eh, el tradicional el pedido. pedido, claro. Yo estaba contando. estaba contando, Anabela, mientras no estabas al aire, que este, funciona, cómo funciona el sistema para pedirlo por WhatsApp y demás. El bolsón ah. de 7 de kilos de 8 variedades. Seguinos contando, por favor. Pellegrini, ¿cuánto me dijiste? Altura 31. 31. Desde y las 5 de la tarde vamos a estar acá. Muy bien. Así que les esperamos a los santarruceños, con también, además de lo que ya venía conversando con ustedes, eh, también tenemos producción local, que no hay que olvidar eh, que, apoyar a, a nuestros productores de la Pampa con vinos, lácteos, mamu, eh, cerveza, mermelada, miel, entre otros. Muy bien. escúchame, Anabela, te hago una consulta a la pasada, porque hablaste de verduras de hoja y demás. Eh, ¿Hay huevos en la oferta? Exactamente. Esa es la otra gran producción local que viene directo desde el amanecer, que son los huevos eh, frescos del, de allá, ¿no? Que nos van a proporcionar nuestros compañeros. Muy bien, buenísimo. Bueno, ahí hay un poco de todo. Y en la medida en la que vaya habiendo incorporaciones, Anabela, les vamos a seguir convocando para charlar acerca de una propuesta que entendemos para muchas familias. Es sumamente importante porque están pensando en la salud y también un poco en la economía. Lo cierto es que este, también sirve para reflexionar acerca de la economía popular. Eh, te invito, Anabela, si te parece, a que nos dejes una reflexión acerca de la economía de base, de la economía popular y de la producción agroecológica de alimentos. Este, sí, lo que se puede decir es que con todos los altos precios que estamos eh, viendo o manejando en estos últimos meses, apoyar esta producción y, y principalmente la local, es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta de, de que muchos de nuestros alimentos este, vienen con muchos agrotóxicos Y por ahí, por ahí, ese es la, el objetivo principal nuestro, ¿no? Tratar de de, de, de, de alguna manera, concientizar a la población de que lo que está comiendo actualmente, la, lo convencional, por ahí, no es muy bueno para la salud. Y además que está en un precio bastante más caro de lo que nosotros le pro, podemos proporcionar acá. Así que apoyarnos sería apoyar eso, justamente, porque... Claramente este espacio que nosotros abrimos, que es el almacén, va más allá de la venta y de productos alimenticios, sino que estamos trayendo una nueva propuesta para la sociedad para que pueda consumir de una manera más saludable y apoyando al trabajo campesino también, por supuesto. Muy bien. Eh, Anabela, será otro momento en el que podamos a, a encarar y hablar un poco también de las cuestiones políticas, de los proyectos que se presentan desde ese sector de la a, a, eh, producción de alimentos agroecológicos saludables y más económicos, porque eso es sumamente interesante y además impacta muchísimo en la economía de cualquier familia. Ahora, entiendo que con el local en Pellegrini 31, el almacén de la UTT va a estar más al alcance de la mano de la ciudadanía, de la población en general que se mueva por ahí, por el centro de Santa Rosa, que no es poca, ¿no? Exactamente. ¿En qué horarios piensan ser. que van a estar funcionando, Anabela, o cuál va a ser la mecánica? Y vamos a estar toda la semana, inclusive el sábado, eh, desde las 9 de la mañana hasta la 1 aproximadamente, y después a la tarde, desde las 5 hasta las 8, según lo que hemos acordado con nuestros compañeros. Muy bien, muy bien. Le recordamos a, este, a nuestra audiencia, Anabela, si te parece, una vez más, un paneo por la oferta que vamos a encontrar en el almacén de la UTT que inaugura mañana mismo a las 5 de la tarde, ¿sí? ¿Nos contás? Bueno, sí, dale, tenés el bolsón eh, que venimos ofreciendo de tomate, papa, zanahoria, eh, zapallo blanco morrón verde, remolacha, berenjena, lechuga o espinaca, eso a 1.300 los 7 kilogramos y después eh, muchas otras ofertas más como harinas, eh, hierbas, lácteos, cerveza, mermelada, miel, huevos, etc. Muy bien, ahí está Muy bien, bien completa tiene. la oferta. Anabela, muchas gracias por este rato. eh. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a estar eh, a, a la pasada, seguramente nos encontramos porque estos productos necesitamos todos. Gracias, Anabela. <risa> gracias. Chao, chao. Bueno, ahí tenemos.